e Libro l del profeta Ezequiel, capítulo 42, versículo primero. Me trajo luego al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de cien codos, y el ancho de cincuenta codos. f r e n t e a los veinte codos que había en el atrio interior, y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras, en tres pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de diez codos de ancho hacia adentro con una vía de un codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas. Porque las galerías quitaban de ellas más que las bajas y de las de en medio del edificio. Porque estaban en tres pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, Tenía cincuenta codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de cincuenta codos, y delante de la fachada del templo había cien codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, Había cámaras. Y el corredor que había delante de Elias era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo. Y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor, que había enfrente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor, Midió el lado oriental con la caña de medir, quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte, quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado sur, quinientas cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió quinientas cañas de la caña de medir. A los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de quinientas cañas de longitud, Y quinientas cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano.